Yo creo que mi compañía te puede ofrecer un mejor negocio que cualquier otro. Lamentablemente, tu futuro depende de esto. Ahora mismo la mujer mía dándome problemas. Usted tiene una mujer muy bella. Gracias, gracias. Sí, 't say me hace falta Que tú estés trabaje, trabaje, <mrisa> tuyo que tú no tú, tú, tú no piensas tú llegas a conclusiones sin sin consultar conmigo que tengas que hacer la decisión es tuya el negocio está ahí en la mesa mi pana no te preocupes Yeah, yeah.